Es un privilegio poder estar leyendo para ustedes la palabra de Dios, la Biblia. Lo estoy haciendo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 10 del libro de Jueces. Si ustedes desean acompañarme, les invito a que busquen el capítulo 10 del libro de Jueces. Damos comienzo en el versículo primero, donde vamos a encontrar a Tola y Jair juzgando a Israel. Capítulo 10 del libro de Jueces. Dice así la palabra de Dios. Después de Amimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de i s a a c a r el cual habitaba en Samir, en el monte de e f r a í n Y juzgó a Israel veintitrés años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Gaaladita, el cual juzgó a Israel veintidós años. Este tuvo treinta hijos que cabalgaban sobre treinta asnos, Y tenían treinta ciudades, que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de g a l a d Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a a s t a r o t a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, A los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del Amorreo que está en g a l a d Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de e f r a í n y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, Nosotros hemos pecado contra ti. Porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: No habéis sido oprimidos de Egipto, de los a m o r r e o s de los a m o n i t a s de los filisteos, de los de Sidón, de a m a l e k y de Mahón, y clamando a mí no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado. Y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Sólo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, Y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo、sí、los hijos de Israel y acamparon en m i s p a Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad.